Mañana tengo un reflejo, cantaba Rey Momo en esta mañana de Radio Kermés en el 106.1 y ya le damos la bienvenida a nuestra compañera Cintia Alcaraz con la columna de todas las semanas dedicada a los trabajadores y a las trabajadoras. Cintia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días Sebastián, buenos días a todos los compañeros y compañeras que están ahí en el piso y a la audiencia. ¿Cómo andamos hoy? Eh, hoy queríamos reflejar en realidad eh, un conflicto muy grande que se está atravesando en el Chubut y que no lo estamos este, viendo en ninguno de los medios hegemónicos, es un conflicto que atraviesa a todos los eh, trabajadores y trabajadoras de la esfera pública de la provincia y pudimos mantener contacto con Tomás Montenegro, Secretario General de la CTA de los Trabajadores, que nos desarrolla en algunos pocos minutos de qué se trata esta um, movilización tan grande que hay hoy en la provincia y que ha generado un paro general, que, genera, que ha provocado un paro general eh, de 24 horas la semana pasada, el 27 de marzo, y que durante el día de la fecha, el 3 y el 4 de, no, de abril, también se están este, multiplicando esas formas de lucha. ¿no? Hoy, en, hoy se está atravesando un paro general en esta provincia por eh, conflictos salariales, pero también por políticas públicas que están deteriorando ampliamente el sector. Si querés, lo escuchamos. Sí. Bueno, acá en la provincia de Chubut nosotros estamos viviendo eh, una política de ajuste muy grave, el gobierno no... ...no abre las paritarias para ningún sector... ...es así que... ...el conflicto empezó con el 5 y 6 de marzo... ...en el contexto de los paros nacionales... ...también de CETERA... ...al cual nosotros adherimos... ...desde los sindicatos de base Docentes ...y bueno, luego continuaron acá 12 y 13... ...con otros paros de 48 horas... ...y después, en el contexto de la mesa de unidad sindical... ...que nosotros hemos conformado... ...desde la Asociación de los trabajadores la CETA Autónoma, la CGT del Valle con todos sus sindicatos de base eh, hemos, hemos llevado adelante un paro el 20 de marzo el 27 de marzo también en el contexto de que no hay ninguna respuesta y que lejos de abrir la paritaria para los sectores estatales el gobierno eh, luego de la firma del pacto fiscal El gobierno, luego de la firma del pacto fiscal, inmediatamente desdobló el pago de salarios en tres partes, digamos, ¿no? Entonces hoy los trabajadores están cobrando, los trabajadores estatales están cobrando en tres partes el sueldo, eh, primero cobran el primer rango, eh, segundo rango y tercer rango, y así tienen un cronograma de pago estipulado para los próximos meses según lo ha manifestado el gobierno. A, a raíz de, de eso, bueno, eh, también se ha profundizado la crisis porque el gobierno eh, no le ha pagado a, lo, a las a la, bueno, a los diferentes federaciones médicas y convenios que tenían con nuestra obra social, con lo cual la obra social se cortó en la provincia de Chubut, los trabajadores estatales no tienen obras sociales y si se reanudan, se reanudan por 3 4 días debido bueno, a la falta de pago que están teniendo con, con las farmacias, proveedores, médicos, etc. Con lo cual es muy grave la situación en la provincia y el gobierno todavía la complejiza más avanzando con decretos en donde dan de baja eh, un montón de horas cátedras para el sector docente, horas guardia para el sector salud y horas en general, digamos, eh, Cátedras para el contexto de toda la administración pública. Y bueno, esto básicamente es eh, el ajuste del gobierno, es la chica del Estado y es este, la política neoliberal donde los trabajadores tenemos que pagar este, el producto, la misma política que implementa el gobierno. Muy bien, ahí escuchábamos el audio, Cintia, de esta situación que se vive en Chubut. Estoy viendo por acá que hay cortes en la Ruta 3 y en los accesos a algunas ciudades como por ejemplo Sarmiento y Esquel. Exactamente. Esta es la primera parte de, de, del desarrollo ¿no? del conflicto que nos cuenta Tomás Montenegro, como decíamos, secretario general de CTA, que eh, además de, de, de todos los recortes que han sufrido en materia salarial, eh, nos cuentan del desguace eh, dentro del sector de la salud pública y de eh, la educación pública. En este momento además hay una carpa montada frente a Casa de Gobierno. Ellos el día 22 de marzo se reunieron por algunos, cuantos minutos con, eh, algunos pocos minutos con el gobernador. Fue la única reunión que tuvieron con Mariana Orcioni, gobernador que asumió luego de la muerte de Das Neves. Y eh, bueno, la única explicación que recibieron fue que eh, la megaminería es la única salida que tiene la provincia y que el pacto fiscal, a men de haberlo firmado, eh, bueno, a, a, a la única provincia que beneficiaba era la provincia de Buenos Aires, no a cargo de la gobernadora Vidal. Uh -huh. eh, la preocupación por la respuesta respecto a la megaminería además se profundiza porque ya hay proyectos para eh, zonificar... Eh, Chubut eh, para la explotación megaminera eh, a el 28 de marzo eh, unos cuantos intendentes han presentado un proyecto en la legislatura para que se lleve a cabo esta zonificación, como te decía, que está basada en una ley que ha caído además en eh, que ha sido derogada por otras leyes posteriores, pero que de, de hecho, ¿no? que ha sido derogada, de hecho, pero que en definitiva entregaría para este tipo de explotaciones casi el 80% del territorio de la provincia y por eso también la amplia preocupación de todos los, los pobladores de, de la provincia, porque es la única salida que está eh, al menos eh, fomentando el gobierno a esta situación que, como decimos hace cinco meses, eh, ...incumple con el pago de los salarios y desguaza los sectores públicos de servicio. Si querés escuchamos un poquito más de, de Tomás Montenegro. Perfecto. Escuchamos el otro audio, el segundo audio de Montenegro en esta mañana. Nosotros desde acá de la provincia de Chubut, desde esta Patagonia rebelde... ...lo que tenemos es la obligación de decirle a todos los trabajadores de nuestro país... ...que nosotros estamos siendo punta de lanza... Pero esto es un problema nacional, esta es la política cruda del gobierno de Mauricio Macri y cómo empieza a afectar, sobre todo a nosotros los patagónicos, donde volvemos a sentir con toda la crudeza eh, que el gobierno nacional nos vuelve a dar la espalda y volvemos a ser el patio trasero de, de, de, de este país. Así que, bueno, también esa es... Nuestra obligación eh, de decir ¿no? que tenemos que resistir, que tenemos que luchar y que tenemos que construir en el medio de esta lucha la posibilidad de que nuestro país vuelva a tener representantes o gobiernos nacionales que escuchen a los trabajadores que se pongan este, del lado de lo que hoy está reclamando el pueblo. Nosotros creemos que hay que reivindicar la política. ...para que sea construcción de derechos... ...una herramienta de construcción de derechos... ...para los trabajadores, para el pueblo argentino... ...y hoy lo que estamos viendo lamentablemente... ...es todo lo contrario... ...es el privilegio de los que ganan... ...que es el sector concentrado en la riqueza... ...en medio de esta crisis se están ganando muchísimo... ...porque en las crisis no perdemos todos... ...hay unos pocos vivos que ganan... ...y nosotros que la estamos... Este, ...los trabajadores que la estamos pasando cada vez peor... ...con despido, ajuste... Este, ni siquiera estamos hoy discutiendo en la provincia de Chubut una paritaria, sino que lo que estamos discutiendo es el pago en tiempo y en forma. Así que miren ustedes lo que atrasan estos gobiernos neoliberales. Bueno, y este es el contexto, y en este contexto hoy, recordando al compañero Carlos Fuente Alba, eh, en el marco de 48 horas de paro que hemos dispuesto desde la mesa de bienes sindical y mañana con movilización va a haber... Miles, miles de compañeros en movilización a la capital de la provincia en Raus. Muy bien, ahí lo escuchábamos a Montenegro, ¿no? ¿Qué frase tiraba, Cintia, no? Esto de, en, la, en las crisis eh, perdemos todos, y hay unos pocos vivos que ganan. Definitivamente, y eso además eh, se, está, se puede traspolar a, a todas y cada una de las provincias. En este momento hay conflictos con trabajadores en todas las provincias, Provincia de Buenos Aires también tiene paro de, de bancarios, y eh, judiciales, médicos. Ayer precisamente también se movilizaron en Capital Federal eh, judiciales y trabajadores y estudiantes del Chubut hacia la Casa de Chubut eh, para reclamar precisamente eh, una política pública a favor de los trabajadores y no a favor de de los patrones y las mega explotaciones de los territorios, ¿no? porque esto va de la mano. Me parece importante recalcar que ante esta crisis la salida que se está proponiendo es la destrucción de la tierra y la pérdida del agua de esta provincia. Eh, vamos a seguir profundizando, por supuesto, sí. sobre este tema, y como este, contaba eh, recién Montenegro, eh, la, la mesa de unidad sindical eh, va en camino a un paro por tiempo indeterminado. Muy bien, bueno, en una política nacional que está muy clara, no es una política de ajuste, pero siempre hacia los trabajadores y trabajadoras, eso es, es, es evidente, eh, y en ese sentido podemos agregar esto que se anunciaba en estos días, Cintia, que tiene que ver con los retiros voluntarios para achicar uh -huh. el Estado. Uh -huh. otra, uh -huh. otra situación preocupante, donde la Pampa ya aclaró que no, no, no, no va a entrar en ese, eh, en ese pedido del Gobierno Nacional, no pero la verdad que es una situación como para, para tener en cuenta y para prestar atención. Los retiros voluntarios son despidos encubiertos, eh. sean en el sector público o en el sector privado, porque esos puestos que se pierden eh, no se vuelven a cubrir. Exactamente, eh, y se hablan de miles de personas, así que bueno, habrá sí. que, que estar atentos también a esa situación. Vamos a, a continuar, por supuesto, cada semana eh, repasando todos estos temas. No sé si queda algo más para agregar en el día de hoy. Me parece importante por ahí destacar que este año se, lleva, se va a llevar adelante el Encuentro Nacional de Mujeres en esa provincia, en y sobre todo teniendo, eh, con... Eh, la mirada puesta sobre eh, la recuperación de las tierras que han sido apropiadas por eh, el sector eh, empresarial y sobre todo por extranjeros, uh -huh. que, han llevado a el, que, que han generado ¿no? las eh, distintas persecuciones a los pueblos originarios, a las compañeras y compañeros hermanos de, de pueblos preexistentes uh -huh. y también... bueno Que, que eh... justamente por eso fue elegida esta provincia, ¿no? para, el, para el encuentro nacional. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la fecha? Que no me acuerdo ahora. Es en octubre, son el, el primer feriado de octubre. Muy bien, muy bien. Eh, Cintia, como siempre, muchas gracias. Un, un placer y te mandamos un gran abrazo. Te agradezco. Hasta, Hasta luego. luego. Cintia Alcaraz con la columna dedicada a las trabajadoras y a los trabajadores en Radio Kermés en el 106.1. Kermés Comunitaria 106.1. Si no, no